Saludamos a Alfredo Carrascar, el gerente del Ente Municipal de Transporte Urbano. Alfredo, buen día, ¿cómo andas Buenos días, este, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estamos. Eh, te queríamos consultar a Trascendido en estas horas de la posibilidad de pagar de otras maneras el servicio de transporte más allá de la tarjeta SUBE. Y bueno, eh, como introducción a, a la charla que vamos a tener sobre el transporte, contanos. Bueno este en estos días estamos comunicando que una semana más o menos se han cambiado todos los dispositivos eh, tu tarjeta de las unidades con lo cual este, la posibilidad de pagar con la tarjeta sube ahora se su la posibilidad de abonar el boleto eh, a través de este las billeteras virtuales eh, con, y con tarjetas de crédito tarjetas de crédito y bueno con el sentar este a la, la, la tecnología NFC que eh, eh, se, se han colocado electoras este, reemplazando las la, la viejas maquinitas y eso nos permite eh, ampliar este, la oferta a más usuarios del transporte público bien, Alfredo, eh, te pido por ahí que no sé si hay, hay un problema en la señal no sé si es el lugar en el que estás o, o, o te estás moviendo, pero seguimos intentando conversar, eh, es esta medida se tomó en base a, a, a que escucharon alguna demanda de quienes querían pagar de ese modo o, o simplemente porque se habilitó un costado tecnológico que lo hizo sencillo. ¿Ahí me escuchan mejor, Juan Pablo? Sí. sí, sí, dale. A Bien. ver. Este, bueno, esto es un eh Nosotros sentimos que es una, es una mejora del servicio que se está planteando en todas las ciudades del país que tiene el mismo sistema SUBE, ¿cierto? Es decir, no, no todas las ciudades tienen el, el, el sistema SUBE, pero las que tienen el sistema SUBE ya venían teniendo, este, por supuesto Santa Rosa también, este reclamo de poder este, tener más, más ofertas o, o, o, o formas más sencillas de poder hacer uso del transporte público. A partir de esta incorporación de tecnología se abre un abanico interesante para aquel que no es usuario habitual. Para el usuario habitual uh -huh. este lo que puede hacer ahora que antes no se hacía era la, la, la validación de los atributos de su tarjeta social a, este a bordo del colectivo Él, se le avisa al chofer y le va a validar este en las tarjetas sube y para los que son este usuarios este no no habituales este pueden pagar con la aplicación de la billetera virtual pidiendo solicitando el QR para pagar y este, las unidades tienen un, un lector de QR a bordo, y este un lector de tarjetas de crédito y débito Visa Mastercard, con lo cual las, las opciones de, de pago eh, este, facilitan mucho y, y propician el, el uso del transporte público. Bien, eh, Alfredo, de cualquier banco entonces, si es, es solamente Visa Mastercard, pero puede ser de cualquier banco. No te sabía decir si todos los bancos están con el sistema de tarjetas habilitados, ¿sí? Ah. Digo, para, este, prefiero guardar un margen de duda porque sabemos que bici más andan porque hemos probado y andan muy bien. Este, pero en todo caso está la opción de este, utilizar este, el este celular con la opción de los los que tienen billetera virtual pagar con QR. Eh, tengo una pregunta de, de, de la oyencia, de la oyentada. Eh, preguntan si, si hay algún tipo de posibilidad de poner refuerzos en, en hora pico, sobre todo a, en, en la salida de los colegios a, al mediodía. Bueno, este desde el principio de año este estamos trabajando con con dos opciones de refuerzo hace un tiempito hemos hemos recortado a uno solo porque estamos muy ajustados con con el personal cuestión que en estos días estamos espera de, de resolverse. Este, pero ya estamos trabajando con un refuerzo que sale 7 menos cuarto este, en la punta de, de, de, de la línea 7, recorre todos los barrios nuevos este, y llega al centro y vuelve al barrio sin este, subir pasajeros, eh, justamente esa son es la, la, las particularidades que tiene este refuerzo. Vuelve al barrio para volver a acarrear eh, chicos, chicas, este, usuarios que han quedado este, eh, sin, sin poder acceder al, al, al transporte eso es a la mañana temprano al mediodía y este a la tarde coincidiendo coincidiendo con las con los rayos de entrada y salida de, de estudiantes ustedes saben que en la ciudad de santa Rosa los estudiantes de todos los niveles este pueden viajar gratis con, con la tarjeta este y eso bueno ha, ha generado un, un, un aumento de la demanda que estamos tratando de, de, de atender con, con la flota disponible Y, y, y lo venís eh, midiendo, eh, más vale, lo estás lo estás diciendo sí, sí, sí. Que, que, que lo tienen en el radar, pero digo, los números eh, demuestran, porque es verdad que en, lo, en los mediodías, sobre todo quizá en la mañana temprano también pasa, se ven los, los colectivos pero cargadísimos y pibes y pibas que no pueden subir directamente. Eh, la pregunta sería si además de los refuerzos que estás diciendo existen, ¿podría haber más? Eh, ¿Lo tienen bajo análisis? ¿Hay una mirada sobre Mira, eso hay... Hay una, una una situación que se ha dado, por eso yo decía, a partir de hace un mes, y es que este por por el personal que estamos muy ajustados, hemos tenido que restringir lo, los los servicios de refuerzo. Hoy estamos funcionando con un solo refuerzo. Ah. Este, pero esto en los próximos días lo vamos a resolver, estamos justamente por esta hora incorporando más choferes, y ya con dos refuerzos vamos a poder atender esa ese, ese pico de demanda que se da sobre todo al mediodía y en el Parque Oliver. Este, nosotros hemos andado recorriendo lo, los barrios en la, en la zona de, de horarios picos, y este, vamos viendo, y, y, y también porque, porque es una, una cuestión que, que preocupa a los choferes, que no, no están quedando este pibes abajo. Este, este año, este, piensen ustedes que hemos sumado eh, a las líneas habituales que había hasta el año pasado, le hemos sumado una unidad más al, al servicio de línea 2, al servicio de línea 3, el servicio de línea 7 que antes llegaba hasta el hospital, este a partir de este año llega hasta el Parque Oliverio y regresa, con lo cual es como si hubiéramos duplicado la oferta de colectivos de línea 7, en línea 8 que tenía una sola unidad, este año ya funciona con dos unidades, que el línea 8 es el que llega hasta el barrio escondido, en línea 6 que tenía una sola unidad, o este este año ha, ha funcionado con dos unidades, y bueno, permanentemente vamos midiendo este este, este balance entre oferta y demanda como para atender a, la, a las variables, Este bueno a partir por supuesto de de de de de, de, de las tecnologías de los datos que vamos este teniendo y la percepción de de, de la gente y de los choferes y la el, el el deseo de sumar unidades por supuesto que está de renovar la flota por supuesto que está este y estudiando cómo cómo poder este abordar. Este, de manera equilibrada la demanda de algunos barrios que todavía no están siendo atendidos por el servicio de lento. Uh -huh. Alfredo, uno que, que, que anda por la calle y ve los colectivos, y veía los colectivos, se da cuenta que hay una una mayor este afluencia de, de pasajeros en los colectivos. ¿Ustedes tienen eh, más o menos cuánto ha crecido eh, el consumo de, del servicio? Sí, sí, sí. Este, este año arrancamos en alrededor de 180.000 y hoy estamos mensuales y hoy estamos alrededor de... el corte de septiembre fue de 225.000 boletos. Este, lo cual es, es, es esperanzador y, y bueno, este no, no sorprende este pensamos porque sentimos que el, el, al, al ser un, es, un servicio este regular, este al no romperse las unidades o al menos al tener mucho menos roturas, hemos podido desarrollar un pañol con repuestos, el taller está funcionando muy bien las 24 horas, las 24 horas del día, tenemos dos camionetas afectadas a, a los auxilios, con lo cual este la pérdida de servicio se ha, se ha reducido mucho y entonces eso fideliza la gente que este, elige el, el transporte público este y, y, y la verdad es que la, las expectativas de la, de la gestión de, de luciano es que, es que se potencie aún más este, nosotros decimos que este santa Rosa tiene que tener el mejor transporte público este, para para ir en en, en, un, en, un, en un sentido que favorezca la convivencia entre los barrios pero sobre todo en el centro que es donde más hay este sobrecarga de vehículos particulares bien Eh, Alfredo, y eh, también eh, para este fin de semana eh, entiendo va a haber un servicio especial hacia el cementerio Parque. No sé si tenés la data puntual. Sí, sí. sí. Este, este, este domingo, que es el Día de los Santos Difuntos, se pone m, dos servicios, este, uno a la mañana y otro a la tarde, que son, aparte de los servicios regulares de domingo, va a funcionar un servicio sobre línea 3, Este, que llega al cementerio, este espera 45 minutos y, y, y regresa. Ese servicio parte del barrio Río de la Construcción que es la punta a la cabecera de la línea 3 a las 9 y cuarto, a las 9:35 va a pasar por el Parque Oliver, lo digo lo digo este lento como para que anoten, este a las 10 llega al cementerio, aquí 45, parte del cementerio, 11:05 pasa por el Parque Oliver, 11:30 llega a la, a la cabecera este allí en el Barrio Río de la Construcción. Esto es a la mañana por la tarde va a salir otro servicio a las 14:30, a las 14:50 pasa por el Parque Oliveri y llega al cementerio 1515. Espera 45 minutos, 16 horas este comienza este eh, emprende el retorno, eh, pasa a 16:20 por el Parque Oliveri, de 45 estaría llegando al barrio. Y a partir de este fin de semana ya el, el otro fin de semana siente el servicio que habitualmente se presta los domingos Este, que se hacía se a la tarde a partir de este, este mes es a la mañana a partir de, de, de las 9 y media va a salir el, el servicio de los domingos este, a partir de este mes, a la mañana eh, Refresco una, una consulta una queja que hubo pública de vecinos y vecinas de Villa Martita por un, un servicio que al que estaban acostumbrados, acostumbradas y dejó de llegar ¿Esto primero ¿por qué se tomó esa decisión está siendo reevaluada? no sé si los vecinos y vecinas también se comunicaron de manera formal con el municipio sí sí sí sí ha habido una un, una, una nota formal con con vecinos que avalan el pedido nosotros lo que hemos encontrado cuando cuando tuvimos que rediseñar el, el servicio para para atender este, la demanda de los estudiantes este, que que de los cuales se, se, se suspendió a, a fin del año pasado este, el transporte gratuito en, en, en, en colectivos particulares. Recuerden ustedes, a partir de un convenio que se firmó entre la provincia y el municipio, eso significaba más de 1.300 usuarios sumar al servicio entonces hubo que optimizar los recursos disponibles este en línea 8 era un, un era un solo colectivo que este entraba mm. a, y hacía toda la vuelta por la calle evangelista calle de tierra sí. este, habitualmente en los horarios escolares lleno o sea ya ya entraba al, al barrio lleno este con lo cual la posibilidad de, de, de subir este pasajeros era, era muy restringida y además este la calle de tierra este no, había días que estaba muy complicado, teníamos roturas de, de vehículos y cuando llegábamos a la punta ya al, al encontrarnos con la ruta 5, esa trepada con el colectivo lleno era temeraria, tuvimos varios eventos de, de, de, de sustos graves por, por gente que llegaba por la ruta y se encontraba con un, un semejante colectivo subiendo despacito, este, así que resolvimos cortar ese recorrido, eh, suspenderlo y se está evaluando de qué modo podemos adaptar los servicios como para atender a ese barrio que quedó por ahora este sin sin asistencia de, de lento eh, bueno hubo que, que resolver con lo que teníamos este creemos que lo hicimos bien en el sentido de que bueno no siempre se puede beneficiar a todos este, y la preocupación de, de atender esa demanda pendiente por supuesto que, que, que sigue estando bien Bueno, eh, gracias Alfredo, más vale que si quieres agregar algo más sobre cuestiones que tengan que ver con el MTU, te escuchamos, y si no, gracias también. No, agradecerle a ustedes de, de estar pendiente siempre de estas cuestiones, porque nosotros somos muy hinchas, de, de, de, de tenemos la camiseta puesta del MTU y sentimos que es un servicio público muy sensible para la población, este así que agradecerle a ustedes que siempre están pendientes de las novedades. Así que bueno, muchas gracias, buenos días. Gracias de vuelta, Alfredo Carrascares, el gerente del Ente Municipal de Transporte Urbano, el EMTU.